como lo hacemos habitualmente todos los días sábado durante 60 minutos los volvemos a estar acompañando en este 2022, si mal no recuerdo en nuestro octavo año aquí en multitud para conversar con todas y todos ustedes sobre los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Multitud, este clásico de Radio Kermés, como todas todos ustedes saben, también está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y como les decía hace un rato, vamos a tratar de interpretar los principales sucesos que de alguna manera jalonan la eh, realidad humana. ...a nivel internacional. Para nosotros es un verdadero placer... ...esta continuidad... ...esta posibilidad de seguir compartiendo... ...este espacio con nuestra audiencia... ...y en ese esfuerzo que les mencionaba... Eh, ...respecto de la necesidad de interpretar... ...los intereses de nuestros oyentes... ...hemos creído oportuno comenzar el año con una situación que eh, se prolonga en el tiempo, que se ha agudizado a partir de diciembre pasado y que eh, todavía no tiene un tracto de resolución eh, fundamentalmente en lo que podríamos denominar la zona euroasiática. Este conflicto que se ha suscitado en eh, Ucrania, donde está interviniendo como un actor principalísimo la OTAN, que como todos ustedes conocen, es la alianza militar más importante de la historia mundial. Nosotros alguna vez hemos reflexionado sobre esta eh, mancomunión militar de los países occidentales, liderados naturalmente por los Estados Unidos y reconvertidos de su naturaleza inicial de alianza defensiva a una alianza claramente ofensiva. Las eh, circunstancias que están eh, ocurriendo en el próximo en los últimos, perdón, eh, días, eh yo ya sería meses y lo que está eh, aconteciendo sobre todo en en febrero, en el mes de febrero, nos obligan a consultar a quienes tienen una visión mucho más cercana, mucho más didáctica y la posibilidad de pulsar una realidad diferente de la que nosotros tenemos que está naturalmente mediada por los medios de comunicación que han tomado parte y han gravitado de una manera muy ostensible como es eh, habitual para de alguna manera denostar la situación de una de las partes y ponerse del lado de la otra. Eh, lógicamente lo que la prensa internacional ha hecho de manera mayoritaria en Occidente es criticar la posición rusa, decir que Rusia quiere invadir Ucrania y esta parece ser la única explicación del conflicto que tenemos en esa zona tan sensible del planeta por una parte y por la otra nos gustaría también eh, aco acompañarles eh, Y, y llevarles un punto de vista que eh, obviamente no se compadece con este clamor que es el que habitualmente eh, repiquetea en eh, nuestro hemisferio. Para eso hemos eh, invitado a nuestro programa de hoy a alguien que ha venido siguiendo este conflicto en Europa, eh, Europa, en América y que ha estado en la mayoría de los portales, de los medios de comunicación de todo el mundo de habla hispana y que nos ha permitido desde su conocimiento perfecto del idioma eh, español compartir algunas miradas que eh, de alguna manera significan eh, diferencias eh, alternativas con la mirada hegemónica de la gran prensa internacional. Se trata de nuestro amigo Víctor Terrovsky, él es eh, periodista de la agencia rusa Sputnik y está muy lejos de nosotros físicamente, está en este momento en Moscú, eh, atravesando un duro invierno, nos decía fuera de micrófono, y lo saludamos muy cordialmente. Hola Víctor, es un gusto volver a tenerte aquí en Multitud para todas y todos nosotros. Sí, saludos estimado Eduardo, disculpas por favor. Eduardo, y además gracias por sus palabras y realmente espero no fallar en mi idioma, pero bien, espero poder expresar mis ideas. Además, ¿sabe? me parece una cosa importante que usted ha mencionado ¿sí? a la hora de hacer esta introducción y hablando sobre la situación sí que está teniendo lugar y usted ha mencionado esas tensiones justamente entre Rusia. La OTAN y para que sus oyentes y las personas que nos sigan entienden ¿no? Yo soy moscovita, yo soy ruso, vivo en Moscú, soy ruso, la cosa es que debido a mi trabajo ya habla español, ¿no? Bien, y lo que me llamó la atención, ya de entrada, quisiera comentar eso porque me parecía muy importante. Usted, refiriéndose a lo que es la OTAN, usted ha subrayado una cosa importante. Usted ha dicho que este bloque militar es ofensivo, no es defensivo en contra de lo que están diciendo justamente los dueños de esta alianza. Es interesante porque nuestra conversación llamada, se desarrolla justamente en los momentos en que en nuestro país, en Moscú, se encuentra la ministra de Exteriores británica, que acaba uh -huh. de reunirse con nuestro canciller Lavrov. Ella Ajá. volvió, en su de prensa conjunta, a plantear eso, que las preocupaciones de Rusia con respecto a la, al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas no tienen ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la OTAN, según sus palabras, es una alianza defensiva, no puede representar ningún peligro para nada. Entonces la respuesta de Lavrov, canciller ruso, ha sido más que contundente. Porque dice que estas palabras solamente puede dirigir la parte británica a las personas que quizás no conocen la historia. Porque en Rusia sí, sí se conoce la historia, sí se conocen uh -huh. los casos de Yugoslavia, Irak, ¿por qué además esos casos son tan ejemplares? Porque no solamente se trata de agresiones de la OTAN contra estos países, sino que de unas agresiones que incluso se efectuaran sin el mandato de la ONU, de la ONU, ¿no? Bien, ni hablar de otros casos que menciona la parte ruso como Siria, Libia, Afganistán y realmente el, el estado es largo. Así que desde Rusia, lo que se ve? Es, es que es, es este bloque militar representa amenaza a Rusia. Es como se ve. De ahí estas tensiones actualmente, porque la contraparte no quiere escuchar las, los argumentos de Moscú, que justamente buscan rebajar las tensiones. Víctor, eh, sí, verdaderamente, eh, muy humildemente, yo no tengo dudas de que la OTAN ha demostrado, a través de la historia, que se ha reconvertido en una alianza ofensiva, Quizás su debut haya sido los 87 días de bombardeo sobre Yugoslavia, hace ya más de 20 años, sin ningún tipo de autorización del Consejo de Seguridad de, de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo propio ha ocurrido en los sitios que has mencionado hace algunos instantes. De manera tal que esa discusión parece eh, un poco superada si uno mira la historia de la OTAN en los últimos años. No obstante lo cual, eh, me das pie para hacerte una, una pregunta que eh, me parece que sería importante para ilustrar la, la, ilustrar la importancia de este problema a nivel internacional, que es la cuestión donde esto ocurre. No ocurre en cualquier lugar del mundo, ocurre en un sitio neurálgico, está claro que hay sectores eh, ucranianos, sobre todo sectores vinculados a la ultraderecha, a los últimos gobiernos que ha habido en, en, en Ucrania, que están eh, intentando ingresar eh, a, a Europa, pujando de una manera más o menos frecuente, pero esto viene ya desde hace eh, algunos años, por una parte. Eh, pero además, el hecho se produce en un lugar eh, que de alguna manera divide... Eh, en ciertas este, miradas del mundo, por un lado lo que sería Europa Occidental con todo lo que está aconteciendo en un, en un lugar nuclear del, del neoliberalismo a nivel mundial, y por otro lado con eh, la reaparición de Rusia como un actor fundamental de la geopolítica multilateral que se da en este momento en el mundo. Eh, y reaparece Eh, con una fuerte impronta, con un fuerte protagonismo, eh, en un momento de la historia en el que por primera vez comienza a disputarse el liderazgo de Estados Unidos a todo nivel, incluso cultural, a nivel o, o en el orden internacional, eh, en, en, en todos sus su, su facetas. Y esto me parece que es, es importante. ¿Por eh, Tenemos entendido que Ucrania, por supuesto, es un país muy importante, eh, muy diverso, donde hay sectores que efectivamente eh, eh, no, no están eh, de acuerdo con la intervención de la OTAN, otros sectores seguramente sí. Eh, pero que te, posee una, un, un, un, un gobierno que, eh, para ser un país de seiscientos y pico mil kilómetros cuadrados, un país muy fértil, bastante eh, grande, ubicado eh, casi como un punto de sutura entre lo que podríamos denominar activamente Oriente y Occidente, eh, nos coloca frente a un escenario que, yo decía, y voy a repetir, eh, aparece como sensible. ¿Cómo... Podríamos explicarle brevemente a nuestra audiencia la manera en que se fue suscitando esta escalada en los últimos tiempos. Sobre todo a partir de lo que podríamos llamar un punto de inflexión que eh, se da eh, después del 4 de febrero, cuando en Pekín eh, China ha declarado el apoyo a lo que llamó las garantías de seguridad a largo plazo, jurídicamente vinculantes en Europa, que es justamente lo que está pidiendo Moscú así como también su rechazo a cualquier nueva ampliación de la OTAN. Esto de alguna manera, y me parece que es muy importante, sitúa un tercer gran actor, que es China, que también toma posición en este conflicto. Y para nosotros esto es muy importante, Víctor, porque vos lo sabés perfectamente, porque lo has cubierto. En los últimos días y en este contexto, el presidente argentino, Alberto Fernández, y la delegación de nuestro país visitó primero Moscú y luego eh, Pekín. Entonces, nos gustaría que vos nos hicieras un, un, un, un resumen del contexto geopolítico que significa Ucrania. Uh -huh. Sí, Eduardo. Entonces, yo quisiera resaltar varios puntos ¿no? a la hora de escuchar su planteamiento y su pregunta. no Primero, cuando usted ha dicho que quizás no todo el pueblo de Ucrania esté de acuerdo con ese nuevo vector que está promoviendo ese gobierno que en Rusia calificamos como golpista porque llegó al poder en Kiev a través de un golpe de Estado en, en, el, en el año 2014. Es algo que tenemos acá muy claramente en contra de que digan, digamos, en Occidente, tal como formulamos. Y es interesante porque hay, hay que entender eso. Cuando hablamos sobre si la población está apoyando a estas autoridades golpistas o no está apoyando. El problema de Donbass... El problema de Crimea es justamente fruto del golpe de Estado. Cuando vino un gobierno no electo y por encima este gobierno empezó a decir a la gente que no les votó qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué tienen que hacer? Romper los lazos con Rusia, entre otras cosas. Tienen que ir a la OTAN. Y la gente en Donbass, en Crimea, se empieza a preguntar ¿y por qué tenemos que romper los lazos con Rusia? Cuando hay una interrelación muy fuerte, no solamente a nivel de familias, prácticamente es un país, realmente claro. es un pueblo. no Y además... Hay un fuerte factor económico, porque las industrias muy interconectadas, Rusia y Donbass, y luego viene un gobierno golpista, es decir, no legítimo, que les dice, ahora ninguna relaciones de Rusia. La gente les dice, ahora sí que hay relaciones con Rusia, porque nosotros no votábamos por ustedes. Y de ahí el problema de Donbass, de Crimea, Rusia no tiene nada que ver. En cualquier caso, basta con mirar el mapa para entender que para provocar una situación así, mantenerla en un en un territorio tan vastos como Donbass, como Crimea, son territorios enormes, ¿no? Es imposible para ningún país uh, soportarlo desde fuera. Desde, desde fuera Son justamente producto del la de sus poblaciones a lo de Kiev. Es lo primero que yo, que, que yo quería decirle. Ahora, hablando cuando usted ha dicho sobre y pasando sí, a la gira ya de su presidente, Alberto Fernández, es contacto tan importante entre presidentes ruso y chino. Usted hablaba sobre uh, que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía. Así es. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Yo creo que ya todo el mundo claramente puede ver ejemplos de, de qué es lo que significa en la práctica la hegemonía de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, ellos dicen que su objetivo en el mundo es traer democracia. Entonces, ya los uh -huh. casos. Yugoslavia, Afganistán, Siria, Libia. ¿Dónde ahí está esta democracia? ¿Dónde ahí están? Los países absolutamente destruidos. En sí en Libia, por ejemplo, no tenemos ni idea cuántos gobiernos tiene, porque ahí todos contra todos. Eso además provocó, por ejemplo... o oh, uh, empeoró la situación de las olas migratorias a Europa primero si ¿sí? otra consiste entonces vemos estos ejemplos además el caso de Ucrania ¿Qué es lo que es Ucrania recibió qué ventajas a raíz de toda situación desindustrialización eso que ocurre porque Europa no necesita a Ucrania como competidor están eliminando sus industrias está violando pero, pero. todas las normas ecológicas por ejemplo, hay un problema que tampoco se conoce ¿qué es lo que ocurre con bosques de Ucrania? ahora, a precios baratísimos sin respetar ninguna um, normas ecológicas que son muy estrictas en la Unión Europea, pero para Ucrania no funcionan Todo el bosque ahora mismo va a la Unión Europea. O sea, prácticamente están, como me dijo una persona desde ahí, desde Ucrania, que nos están tratando como si fuéramos colonia africana en tiempos coloniales justamente. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que trae la llamada democracia y cooperación con Estados Unidos. De ahí realmente el desgaste de Estados Unidos y de ahí, tal y como dijo abiertamente y claramente el presidente Alberto Fernández, su viaje a Rusia, luego se fue a China. ¿Qué es lo que dijo? Él dijo, sí, entonces eh, ir al grano sí de sus palabras, que esa relación con Estados Unidos para Argentina significó problemas. Él habló sobre deuda, sobre endeudamiento, entonces todos los problemas que eso acarrea para la población, ustedes están mejor al tanto que yo, ¿qué es lo que ocurre con la economía, con empleos? Una deuda impagable, y además es doloroso entender, para mí como una persona, como un ciudadano de a pie, entender el enorme trabajo que se ha hecho para para acabar ese problema de deuda, y luego viene un presidente y todo ese trabajo hecho abajo, es echado abajo y por encima esa deuda enorme nueva. Es es, es terrible, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, Alberto Fernández viaja a Rusia, viaja a China, y tal como usted ha constatado, es interesante, esta cumbre Putin-Xi uh, uh, Jinping, justamente que te, tenía lugar ahí de cara a los Juegos Olímpicos en Pekín, donde claramente ambos países manifestaron primero su apoyo uno al otro, y además claramente expresaron su rechazo a las políticas unilaterales militares de, de Estados Unidos, de la OTAN. Muy claramente lo dijeron. Parece, parece todo apunta, que también a Alberto Fernández, como yo creo que en todo el mundo, Ve que esa relación con Estados Unidos es danina y busca realmente socios alternativos como puede ser Rusia, como puede ser China. Y además es, es interesante porque si miramos esa declaración conjunta emitida, por ejemplo, por líderes de China y Rusia, uh, ellos subrayan que sus políticas o como ven relaciones internacionales de no injerencia, de respeto, Entonces es lo que ofrece en ese sentido Rusia y China, por ejemplo, Argentina como socio. que Ninguna injerencia, no le dice a Argentina qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Dicen nosotros podemos ofrecer esto. Y por, por nuestra parte, por ejemplo, a nosotros nos interesa Argentina, porque aquí no se trata de un juego unilateral. Por ejemplo, si Rusia es, tiene, está interesada, por ejemplo, en participar en muchos sectores de la economía argentina, invirtiendo, pero viario, energético, también Rusia dice que su mercado está abierto para que Argentina venga acá en lo alimentario, en otros productos y en otras ofertas que pueda ofrecer a gente Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, uh, yo creo que realmente lo podemos constatar, una reconfiguración. Vemos que algunos países, cada vez más Rusia, China, Argentina ya está aquí, cada vez más líderes vienen a Moscú, a China. Como que hay realmente una decepción o desconfianza en Estados Unidos, se buscan socios alternativos que resulta que son más seguros, más abiertos, más comprensibles y que no amenazan. Me parece que eso es lo que ocurre. Víctor, eh, te invito a que hagamos una breve pausa musical y después seguimos conversando sobre esto que nos estabas eh, manifestando y además poniendo en contexto también la relación entre eh, la Argentina, Rusia y China y trayendo a colación a Europa como un actor que no aparece tan importante homogéneamente ubicados, es decir, pareciera que algunos países europeos tienen una posición, pero hay otros que admiten una tonalidad de, diferente. En eh, un par de minutos eh, volvemos con Víctor Ternovsky. Después de esta pausa musical aquí en Multitud, en este primer programa del año 2022, seguimos conversando con Víctor Ernovsky, periodista de la agencia Sputnik de Moscú, que desde la ciudad de capital de Rusia nos está comentando las principales circunstancias que tienen que ver con un conflicto que adquiere una virtualidad y una eh, importancia principalísima en el contexto internacional por los motivos que él ya nos ha enunciado en el bloque anterior y por otros que esperamos poder conversar con él en lo que sigue de esta edición de hoy de nuestro programa que Eh, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Víctor, hablábamos hace un rato de cómo se reconfiguraban las distintas eh, posiciones en eh, la zona de, de Ucrania, que es lo que pretendía hacer Estados Unidos eh, y la OTAN cómo se habían comportado de manera absolutamente homogénea China y Rusia frente a esta situación, el viaje del presidente y de la comitiva argentina, tanto a Rusia como a China, justamente en, en estos momentos bastante eh, de, de, definitorios, decisivos. Pero además a mí me gustaría eh, abrir esta segunda instancia de nuestra conversación Eh, preguntándote respecto de la posición de los países de europa occidental me, me refiero a los países más eh, significativos que de alguna manera lideran la posición europea sabemos que esta alemania sin merkel es otra alemania sabemos que la eh, eh, principal autoridad oa bueno, las principales autoridades eh, inglesas han estado en, en Rusia, en contacto con, con las autoridades, y luego eh, conocemos también eh, los diálogos que ha mantenido el, el presidente Macron y sus eh, manifestaciones públicas. Yo decía recién, quizás arriesgando algo que, que es más un punto de vista que una certeza, que... Eh, que eh, Europa no parece mancomunada u homogénea frente a este conflicto y no está decidida porque la verdad que eh, en, en términos estratégicos tiene muchísimo que perder. Tiene, hay, hay muchos factores que hacen que Europa tenga eh, cierta debilidad frente al conflicto y le cueste tomar una posición eh, única. ¿Es esto así? ¿Me estoy equivocando? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, ahí? Alberto. Sí, Eduardo, realmente me parece que usted ha hecho un planteamiento muy importante, porque es justamente lo que está ocurriendo. Primero, hablando sobre el papel de la Unión Europea en toda esa situación, yo realmente definiría que el último papel que parece que está asignado a la Unión Europea en toda esa situación es la de carne de caña. Voy a explicar en qué sentido, ¿no? Porque en todo ese conflicto hay que verlo, hay que entenderlo, porque yo creo que eso se puede escapar de la vista de, de, de, de uno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién, en medio de toda esa tensión, habla por la parte rusa? Por la parte rusa, habla el presidente ruso Vladimir Putin o el canciller uh -huh. ruso Serguil Lavrov. ¿Quién en toda esa tensión habla por la parte de Estados Unidos? Joe Biden y representantes de su gobierno. y ¿Alguien escucha la voz de los políticos de la Unión Europea? No se escucha esta voz porque, por ejemplo, toda esa tensión lo que está provocando es poniendo en peligro la cooperación energética, por ejemplo, entre Rusia la Unión Europea, porque justamente es Estados Unidos quien promueve el rechazo al gas ruso bajo pretexto de que Rusia es una amenaza y no se puede depender de un actor tan amenazado. Pero eso perjudica muchísimo a los intereses de la Unión Europea. Hay empresarios muy preocupados, por ejemplo, a nuestro medio nos tocó hablar con estas personas que dicen, es una locura. Hay infraestructuras, son suministros estables, seguros, baratos, incomparables con los precios, por ejemplo, altísimos que ofrece Estados Unidos su gas. no Pero entonces... Los políticos no los escuchamos en ese sentido. ¿Y quién habla sobre que Europa necesita independizarse de Rusia energéticamente? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Europa? No, lo dice Estados Unidos. No uh -huh. escuchamos la voz de Europa. ¿Qué significa eso? Aquí vemos quién es quien manda. Entonces a la Unión Europea parece que el papel que le está asignado es el de carne de cañón. ¿Por qué? Porque están empujando a la Unión Europea resulta que a un conflicto real con Rusia. Y Rusia ya ha dejado claro que Rusia. Va a defenderse, incluso militarmente en caso de que sea necesario. Entonces, ¿qué papel está asignado a la Unión Europea? Yo pregunto acá y bien, parece que carne como el papel de carne de cañón en, en función de intereses ajenos, absolutamente. Es interesante que esa es la postura de la Unión Europea, que no tiene ni voz ni entendemos, pero se deja, se deja Que ser, digamos, manipulada pero es interesante en ese sentido la postura de, del presidente ruso que tampoco se oye es muy importante, porque en medio de, de todo ese cuento que Putin quiere una Europa débil, quiere dividir para hacer así el presidente ruso es justamente la persona que desde el año, por ejemplo, 2007 yo vi sus declaraciones, incluso en el año 2019, ya en medio de esas tensiones ya muy, muy, muy fuertes, ¿no? Él insistiendo en la, en la, en la idea de una Europa de Lisboa, Vladivostok. Es decir, que todo ese enorme espacio sí, sí. asiático que estemos juntos. Y argumentaba, yo he leído detalladamente la argumentación del presidente ruso porque es una buena idea. Dice, unidos somos fuertes, unidos tenemos peso, así diríamos, en el tablero internacional primero. Podemos defender mejor nuestros intereses uh, a nivel global, primero. Y segundo, es para el bien de nuestros de nuestra ciudadanía. Juntos podemos producir, avanzar, y entonces eso es para el bien de todos. Y divididos, somos insignificantes, fráqueles, y que no pintamos nada. Y que somos entonces manipulados por uh, cualquier actor que sea más fuerte. Es lo que dice Putin. Putin habla sobre amistad, sobre unión. el Ese discurso sobre que amenaza... No compramos gas, no tenemos relaciones, sanciones, ningún comercio. ¿De dónde provienen? De Estados Unidos. Así que yo pongo punto. Usted ha hecho una observación, me parece que muy acertada y muy importante, hay que entenderlo. Europa no tiene su voz, en vez de Europa hablan otros. ¿Quiénes? Estados Unidos. Claro, que y esto es una situación bastante problemática. Y aquí me meto con la importancia que para nosotros tiene analizar el hecho de esta visita del presidente Fernández a Moscú. Según hemos podido conocer aquí en la Argentina a través de los medios de comunicación, el viaje originario de Alberto Fernández era a Pekín. Luego eh, se, se produce una invitación del gobierno ruso a visitar durante tres días ese país y a reunirse con eh, el eh, presidente Putin en, en Moscú. Eh, ¿Cuál es la importancia que ustedes asignan a esa visita de Alberto Fernández? Que además, y esto hay que señalarlo, no es un presidente más de América Latina, sino que en este momento es el presidente pro de la CELAC, que es uno de los organismos más importantes, sino el más, que ha quedado en pie con una mirada de integración de los pueblos latinoamericanos Eh, y marcando las diferencias que tienen estos pueblos con los Estados Unidos. La, la otra gran alianza es la OEA, pero ya sabemos que la OEA es y fue siempre una organización provijada por los Estados Unidos para custodiar su propio patio trasero que vendría a ser América Latina. Pero América Latina tiene 600 millones de habitantes, es un continente enorme, tiene una potencialidad enorme, increíble, geopolíticamente ha recuperado su importancia y muchos países, y esto lo sabes eh, perfectamente, han recuperado para gobiernos de corte popular eh, el poder en, en muchas eh, regiones de América Latina. Y eso de alguna manera va marcando una diferencia. Entonces, nos interesaría saber desde la parte rusa cómo se ve o cómo se vio la esta visita de la delegación argentina a Moscú y cómo se la valoró? Uh -huh. Sí, Eduardo, me parece realmente muy importante que usted ha mencionado que Argentina o el presidente argentino no solamente representaba en esta visita su país, sino que re representaba un organismo regional tan importante como la CELAC. Pero yo, por mi parte, desde Moscú también añadiría un, un detalle. Rusia tampoco es solamente Rusia. Rusia es también uh, un miembro de lo que es la Unión Económica Eurasiática. Es un enorme mercado que agrupa a muchos países exsoviéticos. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque Argentina y Rusia, como usted está al tanto, firmaron en su momento un plan de asociación estratégica. Y dentro de los puntos de este plan, y justamente vino Alberto Fernández diciendo que su objetivo es impulsar la implementación y los avances en la implementación justamente de este plan. Uno de los puntos de este plan es, además de promover las relaciones bilaterales Rusia-Argentina, promover además la integración entre nuestros bloques regionales de CELAC, y él que representa a Rusia acá, la Unión Económica del Asiático. Entonces, en ese sentido, realmente hubo conversaciones, ese tema sí sí que se tocó, es muy importante. Además, que hablando sobre cómo se ve en Rusia esta visita. Primero hay que decir que América Latina para Rusia, y lo dicen abiertamente, lo declararon, declararon literalmente nuestros políticos, nuestros responsables de la política exterior. Que Latinoamérica es uno de los uh, destinos estratégicos y prioritarios de la política exterior rusa y sobre todo sobre todo esta uh, esta importancia de esta región para Rusia, adquirió importancia a raíz de toda esta tensión. Porque por ejemplo, se sabe que empezaron esas sanciones, mercado de Rusia tuvo que cerrar su mercado, por ejemplo, por ejemplo, como ejemplo, agroalimentario los productores de los países que se sumaron las sanciones con Rusia y lo aprovecharon y excelente, perfecto, lo aprovecharon los países de Latinoamérica, por ejemplo, si yo estoy hablando con usted, usted usted es de Argentina. Productos argentinos están acá muy, muy presentes, incluso las personas, no como yo, pero que no tienen nada que ver con Argentina, con Latinoamérica, en Rusia, están al tanto que hay acá hay productos, carnes, limones, de todo tipo acá, e incluso a ese nivel está ya cada vez muy notable la presencia acá en Rusia, entonces justamente uh -huh. sobre eso hablaban los líderes, además yo creo que realmente es muy clara... Uh, la decisión de Alberto Fernández de venir a Caruja, porque, como decíamos, hemos visto realmente estas desastrosas uh, consecuencias de, en, del endeudamiento que incluso empeoró con la empresa con el presidente anterior. Ahora, esas conversaciones con Estados Unidos, donde, por lo que yo entiendo, lo que sufrió esta Argentina no es algo que le hace, digamos, ser feliz a la Argentina. Es, va a ser duro, ninguna realmente cosas uh, uh, alentadoras, quizás claro, un gente. poquito... Eso, sí. Entonces, eso es lo que ofrece Estados Unidos. ¿Su amistad en qué radica? ¿En que quizás uh, va a pagar el argentino un poquito menos? Pero es, eso es lo que ofrece. ¿Qué es lo que ofrece Rusia? Y justamente se tocaron cosas bien concretas. Por ejemplo, Rusia ofrece modernización del sector ferroviario argentino. ¿Qué es eso significa? Modernización del sector ferroviario esos suministros de vagones, de locomotores, de justamente construcción de las vías ferroviarias, ¿eso qué significa? Que eso va justamente a potenciar económicamente a Argentina. Entonces, mejorar su posición a la hora de cumplir sus obligaciones en el marco de, por ejemplo, a sus deudas. no Entonces, es lo que ofrece Rusia. Rusia le da a Argentina un instrumento Sí para ser un país más viable, para ser un país que pueda afrontar esas dificultades. y Estados Unidos es lo que ofrece a ustedes es que sigan pagando la deuda sin ofrecerles uh, las herramientas, ¿sí? Para poder hacerlo con mayor eficacia y deshacerse, por ejemplo, de esa deuda. Es por eso que viene acá el presidente argentino y yo creo que por esta razón también uh, vino a China. Y realmente es tan interesante que justamente esos dos países ha tenido en cuenta a la hora de hacer esta gira internacional. Yo creo que es un hecho muy llamativo y que realmente nos demuestra claramente, uh, digamos, cómo ha cambiado el mapa mundial. Si diríamos en lo geopolítico y en lo político también. Porque, bien... Esos dos países ha elegido, lo dice todo y creo que esta visita. Sí, claro, y hay que decirle también a nuestra audiencia que previo a esta visita hubo una visita muy importante de los principales empresarios o grupos empresarios rusos eh, a nuestro a nuestro país, lo cual termina de alguna manera de articular una nueva forma de construcción de las relaciones, eh, ya no bilaterales, diría multilaterales, porque eh, lo propio ha ocurrido en la continuidad del viaje del presidente Fernández en, en China. Algo que, en realidad, eh, nosotros conocemos muy poco, y esto es paradójico, porque en la Argentina la mayoría de los medios poderosos, de los medios de comunicación, como ha ocurrido en todo el mundo occidental, han tenido una posición sumamente sesgada, eh, tanto respecto del conflicto de de ucrania como lo estábamos este, denominando hace unos momentos como también respecto de eh, el viaje del presidente argentino que ha horrorizado a los sectores más pro más proclives a, a, a Estados Unidos en, en la Argentina y en y en América Latina en, en su conjunto y a mí este es un factor que me, me llama muchísimo la atención porque la verdad es que se ha hecho un esfuerzo, entre comillas, periodístico, eh, por parte de esos medios que eh, no tiene parangón en, en lo inmediato. Digamos. Se han preocupado por malversar y por tergiversar los términos del de conflicto, por una parte, que es el marco totalizante, el marco más importante que, que tenemos para analizar, y luego de esta visita del presidente de Argentina y presidente de la CELAC eh, en este en este contexto. Por lo tanto, es muy importante escuchar voces alternativas como la tuya, que nos permitan conocer algunas cosas que nosotros, paradójicamente, viviendo en la Argentina, no no estamos eh, sabiendo. Y en este en este marco donde creo que eh, estaremos de acuerdo en la forma en que se ha comportado el, el mundo del, del, del, de las grandes empresas periodísticas internacionales eh, yo te quería eh, te quería preguntar cómo es el, el clima desde luego que no meteorológico meteorológico sino social que se vive en rusia a partir de este conflicto que se ha dado eh, en ucrania Uh -huh. Sí, Eduardo, si me permite, yo le voy a responder a esa pregunta, pero realmente como periodista a mí me llamó la atención, me parece muy importante un hecho que usted ha constatado ¿sí? usted ha dicho que una situación paradoja ustedes, siendo argentinos no pueden recibir la información tan simple sobre qué es cuáles fueron los puntos clave del viaje del presidente Fernández a Argentina. Yo siendo periodista y mi trabajo es también seguir lo que se escribe en la prensa internacional, obviamente que yo buscaba lo que se dice en la prensa argentina sobre eso. Yo también puedo desde Moscú coincidir en que la información que a usted les, se les estaba ofreciendo, sabe usted utilizó yo creo que un término muy diplomático, usted ha dicho uh, que ha sido una cobertura sesgada. ¿Y yo Bien, me permitiría a utilizar otro término, justamente una cobertura así como se estaba dando. En vez de hablar de qué se habló, en vez de hablar de documentos, de temas que se tocaron, abordar lo de reacción de Estados Unidos o, por ejemplo, centrarse en algunos, acusar, por ejemplo, a Fernández de decir algunas cosas que no se dicen en la diplomacia, por ejemplo, cuando tocó el tema de Estados Unidos y que no es el tema. Yo voy a decirle una cosa, es mi opinión personal, la cosa es que yo hago un programa, uh, yo aquí en el medio donde yo trabajo, la cosa es que yo hace un año que propuse encargarme de una sección que se llama Fake News, porque, yo uh -huh. um, voy a explicar luego, usted dice una información sesgada y yo le voy a decir otra cosa, es una Fake News lo que está haciendo la prensa, en este caso, esos grandes periódicos que os están mencionando de Argentina, están mintiendo, y yo le voy a explicar qué es eso Fake News. Fake News, mira, por un lado parece que no, parece que no mintieron, Dijeron la verdad, ¿sí? Que, por ejemplo, uh, en Estados Unidos está uh, decepcionado, ¿sí? O que, por ejemplo, sucedió otra cosa o tercera, aborda reacciones, cualquier cosa, excepto ir al grano. Y en mi juicio, justamente, eso es una fake news, en realidad. ¿Qué es una fake news? No es cuando se mienta así descaradamente, en realidad, pocos medios se permiten así descaradamente mentir. No, la fake news es cuando se trata de desviar la atención de lo del grano, de lo esencial. Se trata de silenciar o ocultar lo, lo realmente importante. Es lo que se estaba ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, de esta visita. Se habló de todo, excepto de esta visita, uh, de, um, de lo sustancial, diríamos, de esta visita. Es lo que estaba ocurriendo y en ese sentido hay que decir que en Rusia creo que estamos más afortunados, porque aquí el Estado a lo que se dedica es también que se oiga, digamos, la voz también oficialista o al menos explicar a la población y por qué el canciller está, hace esto y por qué Putin se reunió, con, con, uh, por ejemplo, con Xi Jinping. Aquí también hay medios, medios y un montón. Aquí trabaja BBC, La Voz de América, que siempre y constantemente en ruso nos dicen los rusos que somos los agresores, que vamos a invadir Ucrania. Pero a la vez aquí la aquí en cualquier ciudad de a pie tiene otra mirada. y Entonces así tenemos una información mucho más uh, amplia. Y por lo que me parece que yo he visto, por ejemplo, a raíz de ese visito de Fernández en los medios argentinos, me pareció que hay un claro dominio de una mirada absolutamente crítica sin, sin que se oiga. ¿Y de qué fue esta visita? no Entonces es lo que está ocurriendo. Y bien, me parece importante subrayarlo. Que aquí no se trata de una cobertura sesgada, según segunda opinión. Eso es un clásico fake news. Mentir. Silenciar para que no se sepa la verdad. De la misma manera, por ejemplo, se miente sobre, sobre Rusia. ¿Por qué? ¿En qué radica la fake news sobre esas tensiones Rusia-Occidente? Porque se habla sobre movimientos de tropas rusas. Puede ser que es verdad pero no se habla de esas fincas o cinco olas de expansión de la OTAN a nuestras fronteras. Y si eso no se menciona, entonces eh, no se ven todas las no se ve no se entiende por qué Rusia lo hace, entonces Rusia se ve como agresiva. Entonces, eso es justamente lo que yo veo como fake news esto es que ocurre en el, en el caso de de Argentina, me parece, ¿no? Entonces, eh, yo quería comentar ese aspecto también eh, Eduardo. No, me parece me parece muy bien la, la... La aclaración de la acotación eh, yo a su vez quería eh, volver sobre esta cuestión de la otan que me parece que es que es crucial porque en una disputa donde hay eh, cuestiones eh, muy diversas el juego que van desde lo geopolítico hasta lo cultural pasando por cuestiones económicas muy fuertes eh, todas las potencias del mundo involucradas en este conflicto por eso justamente lo tratamos con esta Con, esta, con este nivel de detalle, con esta meticulosidad, eh, y sin embargo eh, nadie discute a la OTAN como tal. Me parece que la OTAN está pasando prácticamente inadvertida en su verdadera dimensión, en su verdadera magnitud. Insisto, no solamente porque es una alianza ofensiva, que ya esto es eh, contradictorio con los objetivos iniciales que tuvo esta, esta alianza, hay que recordarlo, sino porque además en aquellos lugares donde ha actuado, lo ha hecho de una manera muy violenta, ha producido verdaderos desastres y forma parte esencial, central, de lo que yo denomino un sistema de control global punitivo, es decir, un sistema que se basa fundamentalmente en la imposición de una sanción o de un castigo que puede ser desde un bloqueo comercial hasta un bloqueo mediático, pasando por un bombardeo. Eh, hay variadas eh, alternativas que pueden llegar a utilizar, eh, eh, Estados Unidos y la OTAN, pero eh, digo Estados Unidos porque todos sabemos que Estados Unidos tiene una preponderancia eh, indiscutible en el presupuesto militar de la OTAN, como lo tiene también hasta ahora en el Fondo Monetario Internacional. Digamos, esos factores no los podemos dejar de tener en cuenta y son factores que están tendiendo a profundizar un mundo que ya no se sostiene sobre estas bases de profunda inequidad. Y esa inequidad que se da en todo el mundo también termina eh, haciendo eclosión en Ucrania, por los motivos que vos expresabas, eh, y se manifiesta también en países como América Latina, o de América Latina que tampoco quieren seguir sometidos a esta historia de 200 años de dominación en el que eh, resulta prácticamente imposible buscar una alternativa eh, emancipatoria o más libre eh, de la mano de estos personajes que siempre han producido los mismos daños y los mismos perjuicios en nuestra en nuestra región Por lo tanto sí, coincido plenamente en eso y quisiera hacerte una, una última pregunta que es lo más difícil, eh, que es tratar de eh, que nos resumas ¿Cómo veste de a quién más el, el, el conflicto? Sobre todo a partir de esto que nos ha señalado vos eh, del rol de Europa, que es un rol pasivo prácticamente hasta ahora, o podemos decir un rol donde no existe una opinión unívoca, homogénea, que podamos escuchar. Uh -huh. Sí, uh, primero Eduardo yo quería explicarle también uh, claramente a qué se deben las preocupaciones de Rusia ¿no? porque Rusia explica claramente que sus líneas rojas ya las ha marcado muy claramente son uh -huh. Ucrania y Georgia en el sentido de que no pueden ingresar la, en la OTAN ¿Por qué? Porque dice Rusia que si los misiles de la OTAN ahí están instaladas entonces ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar la capital rusa de ahí la preocupación de Rusia además Rusia dice que sí que estas preocupaciones tienen fundamento porque ha visto operaciones agresiones de la OTAN así que no puede fiar de este organismo entonces hay varios argumentos es interesante que dice que se dice a Rusia primero lo de que es una alianza defensiva y ya estábamos yo abordando lo de en qué defensiva entre comillas otro argumento que, le, que, que se le dice a Rusia es que porque Rusia también dice que se le prometió ...al ex líder soviético gorbachov ...que no va a expandirse... la ...que no eh, se expandiría la alianz... ...más allá de la Alemania reunificada... ...una palabra que no se cumplió... ...pero ahora mismo nos dicen que... ...esto fueran palabras... ...pero en cualquier caso aquí me parece importante... ...se ocurrir una cosa... ...a los señores les parece ridículo... ...y, y no ven ningún problema... ...y no cumplir la palabra... ...algo que dice a mi juicio de sus valores morales... ...pero otra cosita... ...como no funcionan esos argumentos... ...hay otro argumento muy sólido... ...porque Ucrania no tiene derecho... Uh, sin tener en cuenta las preocupaciones de Moscú, ingresar en alianzas, en bloques militares uh, cualquiera. Porque Ucrania, junto a Rusia y junto a la Unión Europea, incluso es un uh, organismo enorme que en el que incluso se encuentra Estados Unidos, se encuentra en una organización que se llama Organización de Cooperación y Seguridad. En Europa. Entonces, uh -huh. los documentos de esta organización, entre otras cosas, lo que comprenden, lo que acordaron los estados a la hora de crear esta organización, es hay un principio de seguridad indivisible. ¿Qué significa eso? Que ningún estado miembro de este enorme organismo puede digamos, caminar o adoptar pasos en lo que tiene que ver con su defensa, si estos pasos sean considerados por otra parte como una amenaza. Y Rusia dice que es justamente se está violando este principio ese principio que está documentado. Es un principio perfectamente formal. ¿Sí? Entonces aquí Rusia dice que le amenazan estos pasos de Ucrania en dirección de la OTAN. Y ahora es justamente esas propuestas rusas sobre garantías de seguridad, Rusia ha exigido a Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OTAN, que entonces se pronuncie claramente sobre qué es lo que hacemos con ese principio que se está violando. Y todavía, por ahora, silencio, ¿no? Y entonces también me parece un, uh, importante un punto que usted ha mencionado, porque usted ha dicho sobre, digamos, el comportamiento de la OTAN. Y es interesante porque, como decía, no en esos momentos se encuentra acá la canciller británica, Y Lavrov, en su rueda de prensa, justamente denunció que diálogo es su, su reunión. Es, no, no fue ni diálogo, no fue como reunión de ministros donde tratan de avanzar. Vino acá a Moscú la diplomática, la supuesta diplomática, lo digo supuesta porque los diplomáticos parecen que llegan para conversar, para escuchar, para llegar a un acuerdo. Vino uh -huh. para decir, ustedes que se vayan, que... Nuestras tropas que se encuentran en nuestro territorio nos dice a dónde colocarlos. Nos dice que no se meten en asuntos de Ucrania, que no es asunto suyo. Y cuando Lavrov le preguntó, entonces, ¿y qué es lo que hace la OTAN y sus soldados británicos a miles de kilómetros de su país que hacen acá, en la Europa Oriental? Y nos dicen, no es asunto vuestro. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dicen que no es asunto nuestro. No, ustedes son nada para plantear esa cosa. Y nosotros sí que podemos uh, tener nuestras exigentes Ese es el diálogo. Vienen a imponer y Rusia... o oh, Cumple los órdenes o entonces es el malo de la película. Es lo que ocurre, el es lo que acaba de denunciar Lavrov. Entonces, esa es la situación y bien, tal tal como usted ha dicho, hay una insignificancia de Europa. se también ha constatado que uh, la OTAN es muy fuerte, es realmente un bloque militar muy fuerte. Uh -huh. Putin también en su reunión con el presidente Macron. Ha dicho que Rusia está perfectamente al tanto, que es un bloque más fuerte que Rusia. Pero Putin ha dicho que eso no significa que en este conflicto, si se produzca, haya ganadores. ¿Por qué? Porque Rusia tiene armas muy sofisticadas, tiene armas nucleares, ha desarrollado muchas cosas. Así que Putin llamó a que todas las partes a que paren, a que paren y que lleguen a un acuerdo. Porque ganadores de esta situación no los habrá. Y Putin lo ha dicho claramente. Claramente. Otra cosa, si sí, sí lo va a escuchar la contraparte, porque tal y como con ustedes hablamos, resulta que esa contraparte en la Unión Europea no existe. Pero hay otro proceso muy importante que está ocurriendo ahora mismo, porque nos tocó para nuestro programa entrevistar. que están organizando ahora mismo en la Unión Europea masivas protestas justamente contra la OTAN. y Por ejemplo, contra la próxima cumbre de, que se celebrará en Madrid. ¿Qué significa eso? La ciudadanía está artísima Es solo de enviar tropas, por ejemplo, españolas y sus armas y todo acá al este europeo. Sí, eso claro. fue algo que le tomó la, la paciencia, digamos, a las personas. Así que esos políticos que no tienen su voz pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente, los ciudadanos de pie, acaban, primero, uh, pagando más por el gas... Además, entonces, involucrados en conflictos que no necesitan. Y por encima ya incluso ahora se meten con Rusia, que no es una broma en absoluto. Tal como, por ejemplo, dicen en España, que entonces como España es miembro de la OTAN y alberga infraestructuras militares, en caso de conflicto se convierte en blanco de Rusia también. Entonces, la ciudadanía no lo quiere. Entonces, ellos pueden hacer y pueden digamos, eh, los políticos europeos eh, portarse como si no ocurre nada y como pero entonces si ellos no pueden arreglar el asunto, entonces parece que ya la población les va a, al menos a mostrar digamos su descontento y si no están listos, entonces que la gente resulta que prácticamente los pueblos van a protagonizar entonces todas sus decisiones. Y lo que vemos es que la población de Europa no quiere este conflicto. Entonces esta gente no solamente son insignificante en el sentido de que no escuchamos sus palabras, pero incluso Uh, actúan en contra de la voluntad de los pueblos, en este caso de la Unión Europea. Es muy interesante eso. Sí, Víctor, es, es tal cual. Eh, vos mencionabas el caso de España. Hay que hacer un poco de, de memoria histórica y debemos recordar que ya el gobierno de Aznar había metido a España en un conflicto que significó realmente una catástrofe en España. En, en las zonas donde se, se produjo eso, y ahora hay una gran eh, como una, una gran duda por parte del, del gobierno de Pedro Sánchez de qué hacer frente a este rol que se le ha asignado eh, a, a su país en, en, en esta situación. Y yo creo que España, por supuesto, no quiere de ninguna manera este conflicto, porque es un país que incluso está... Eh, prácticamente eh, muy alejado de los de, de, de, desde el punto de vista geopolítico y geostratégico de eh, las cuestiones que está planteando Estados Unidos para con eh, Ucrania en este caso. Sí, Eduardo, disculpas, Eduardo, disculpas, por favor, si me permite, ¿sabes por qué me llamó la atención? Si hay tiempo, yo brevemente quería sí, claro. llamar a la atención. Me parece muy importante, usted o sea, ha mencionado la participación de España en conflictos uh, que uh, bien no beneficiaron y que no fueron en, en, en intereses de la Unión Europea. Y, ¿sabes? Es muy interesante porque realmente es un hecho que también hay que resaltarlo. Esa irresponsabilidad de los países, en este caso de la Unión Europea, a la hora de participar en aventuras de la OTAN. Por ejemplo, usted está muy al tanto de esta crisis migratoria, del cual se culpó a Bielorrusia. Sí, claro. entraban... Y, sabe Entre quien más grito ha puesto en el cielo se encontraba, se encontraba Polonia descontenta con que presuntamente está suministrando a Bielorrusia emigrantes a este país. Pero entonces la cancillería rusa ha recordado muy rápidamente que Polonia ha enviado sus soldados para, por ejemplo, participar en la invasión de Afganistán. Entonces estos justamente migrantes son las uh -huh. personas que muchas venían desde Afganistán. Qué interesante. Primero sí, destruyen claro. países, luego se las manos, luego viene la gente de ahí, de esos países, porque ellos los destruyeron, o de Libia, o de Afganistán, y dicen, Rusia es la culpable. Entonces, no solamente participan en cosas que no les beneficien, sino que ni siquiera asumen las responsabilidades y lo se lavan las manos y no arreglan nada. Entonces, es desastre su política y, mira, ningún medio de ellos lo habla, pero son cosas tan claras y yo creo que es qué bueno que hay medios que lo puedan decir, como por ejemplo es nuestro, como por ejemplo el programa que usted hace, pero... Es, son clases cosas tan clarísimas que pero mucha gente no, lo, no no piensa sobre esas cosas porque no tienen esa información y no entienden lo qué es lo que pasa y la y lo que están en las portales es cualquier tontería que lo esencial justamente lo que con usted con usted estamos hablando sobre qué es lo que dijo Estados Unidos en relación a la visita de Ferández en vez de decir qué es lo que ha hecho Fernández durante esta visita o hablar sobre por ejemplo esas no sé cualquier tontería. Y en España, uh, en, en vez de hablar sobre, por ejemplo, su participación en esas aventuras de la OTAN, ¿qué podría significar? Entonces, esa es la situación. Víctor, eh, la verdad que estamos muy complacidos con tu participación. Nos has esclarecido, como siempre lo haces, sobre temas cruciales, centrales, centrales que atraviesan la atención eh, mundial. Te agradecemos muchísimo tu paso adelante por nuestro programa y no va a ser la última vez que te molestemos cuando un hecho de semejante magnitud consiste la atención de todo el mundo. Sí, Eduardo, muchas gracias, pero una cosa nunca me molesta. Para mí un placer realmente un, un, un honor por participar en su programa. Así que muchísimas gracias a usted y a las personas que nos van a escuchar. abrazo grande. abrazo. Muy bien, y de esta manera hemos transcurrido este eh, impactante diálogo con Víctor Ternovsky, este periodista eh, de la cadena Sputnik desde Moscú, que nos contaba una versión alternativa de el conflicto que está viviéndose en Ucrania, que tiene epicentro en Ucrania, y además también de la visita del presidente Fernández a Rusia y a Moscú y a Pekín y cómo se vive en Moscú esta esta realidad que es una realidad bastante sensible que se da en un contexto internacional que por supuesto es un territorio en disputa cuya resolución eh, no conocemos, pero que en cualquier caso, y usando las palabras de Víctor, si hubiera un conflicto militar, que ojalá no lo haya, eh, aquí no va a haber vencedores. Esta fue uh -huh. nuestra primera presentación del año aquí en Multitud. Hemos tenido muchísimo gusto en eh, volver a inscribir nuestra presencia aquí en Radio Kermés, en este programa. 2022 y les prometemos para el próximo sábado continuar en la búsqueda de temas que creemos que pueden llegar a ser del interés de nuestra audiencia y ahora sí nos despedimos hasta, hasta dentro de siete días aquí en el portal de la Patagonia Argentina chau y buen fin de semana for pro hanjku Prvý pøyde s mladu ty se staru babu Pudilas si, møj synečku meži lidma hanjku I když jo sporiráš si v tancu hráti, stará papa ušču dveří pute ti mrmlati, puť várniče spať, za nech madih jevčat, čeks neviděl papu, měl si si mnie nebrat. Půjdeš do kostela pro velikou haňbu Prvý půjdeš s mladou, ty se starou plavu Uděláš si můj sinečku mezi lidma haňbu